Me estoy despidiendo porque me voy lejos, no me llevo nada y todo lo dejo. Me estoy despidiendo porque me voy lejos, no me llevo nada y todo lo dejo. Una gabardina para Josefina, la vieja trompeta a Virgilio Arrieta, una vacinilla casi sin usar. A mis horas y a mis sueños te los dejo para que de mí se acuerden cuando vayan a cantar Ya me voy muy lejos, ya me voy y no sé si vuelva por aquí Todo lo que tengo se lo doy al que me lo quiera recibir Ya me voy muy lejos, ya me voy para no volver si la suerte me, me falla, falla me regreso y lo que le regalé me lo van a devolver ya, ya me voy, voy ya muy me lejos, ya me voy, voy y no sé si vuelva por aquí todo, todo lo que tengo se lo, lo doy, doy al que me lo quiera recibir Ya me voy muy lejos, ya me voy Y les voy dejando todas mis riquezas La vieja vitrola ahora si lo Y este viejo baúle es pa' mi compadre La cametitera la voy a dejar Pa' con el hombre que te quiera y que para otra mujeres lo tuviste que dejar. Ya me voy muy lejos, ya me voy y no sé si vuelva por aquí. Todo lo que tengo se lo doy, al que me lo quiera recibir. Ya me voy muy lejos, ya me voy para no volver. Si la suerte me, me falla me y lo que me regalen me lo van a devolver. Ya, ya me voy muy lejos, ya me voy. voy y no sé si vuelva por aquí. Todo lo que tengo sí, se lo, lo doy. doy, al que me lo quiera recibir. Ya me voy muy lejos.